el licenciado Rafael Ayala directamente por Chico México vamos a ver cinco puntos de las cosas sencillas de la vida pero que nos pueden dar las mejores fotografías que podamos tener ¿Sí? vamos a ver las cosas más sencillas las cosas más sencillas para que su rollo fotográfico sea el mejor que pueda tomar ¿Sí? Le voy a decir la primera y la he escuchado a, la larga, a lo largo de las intervenciones de ayer y de hoy. Lo primero es que usted y yo debemos ser proactivos. ¿Qué es ser proactivo? Es lo contrario a ser reactivo. ¿Qué es reactivo? En química es cuando tiene un componente y al introducir otro provoca una reacción que genera un nuevo resultado reacciona al contacto con otro, le voy a decir algunas de las situaciones reactivas que tenemos, ay estos niños me tienen loco, me desesperan, en México decimos me sacaron el tapón, ¿Sí? me llevaron al límite, otra frase que nos delata es, mira, yo tenía tan buen día, amanecí con tanto entusiasmo, pero cuando llegó tal persona, ¡ay! Tan bien que estaba. Tan bien que estaba. Otra frase reactiva. Mira, si yo tuviera plata, mmm, otra historia sería esta. Si yo tuviera dinero, ¿sí? Si la persona que es mi jefe cambiara, Mm, ahí sí, ahí sí, si mi pareja cambiará si este hombre, señor, si esta mujer, señor. Todo eso, ¿sabe qué es? Es un síntoma de esclavitud. ¿Cómo de esclavitud? Ser una persona reactiva es ser una persona dependiente, esclava. ¿Por qué? Voy a decirle las mismas frases, pero vamos a desmenuzarlas para ver la esclavitud que está detrás. Estos niños me desesperan, mis hijos me cansan, me hacen exasperarme. Porque si ellos no fueran así, yo estaría bien, porque yo dependo de cómo están ellos. Soy esclavo de ellos, Mis reacciones, mi vida y mi estado de ánimo depende de cómo están ellos. Si ellos estarían, fueran buenos hijos, yo sería buen padre. Si ellos se portaran bien, pues yo estaría feliz. Porque mi felicidad depende de cómo se comporten. ¡Ay, qué buen día tenía hoy, pero llegó tal persona que me desespera! Porque mi estado de ánimo depende de esa persona. ¿Cómo es posible...? Que yo estuviera bien hasta que entró alguien. Porque yo soy esclavo de esa persona. Mis emociones dependen de él o de ella. Si yo tuviera dinero, entonces yo sería muy buen trabajador. Porque yo dependo del dinero. Mi capacidad, mi desarrollo, mi fuerza, mi potencial, depende de cuánto dinero tengo. Soy esclavo del dinero. Una persona proactiva es aquella... ...que va a hacer lo que tiene que hacer a pesar de las circunstancias... ...que las circunstancias no le limitan. Una persona proactiva es aquella que se atreve a romper la dependencia. Si yo tuviera otro jefe yo trabajaría mejor... ...porque mi trabajo depende del tipo de jefe que tengo. ¿Me estoy explicando? Eso es esclavitud... Porque mi vida, mi estado de ánimo, mi fortaleza, está dependiendo de otro. Ser proactivo es, yo tengo el control de mi vida a pesar de las circunstancias. Yo tomo el control. Yo tomo el control. Hay personas que dicen, mira, es que yo digo las cosas como son, de frente, sea quien sea. Y no me importa porque soy colombiano. <risas> ¿sabe qué? Y la gente dice, es un hombre de carácter. Y yo le voy a decir qué es, es un hombre sin carácter. Porque sus emociones le controlan en lugar de él controlar sus emociones. ¿Sí? Eso es tener control. Tener control. Que cada uno de nosotros controlemos nuestra vida. Una persona proactiva es aquella... ...que responde de la mejor manera ante las circunstancias. Ante cualquier circunstancia. Lo importante no es qué es lo que está viviendo usted... ...por más terrible o bueno que sea. Lo importante es cómo respondo a lo que estoy viviendo. En una ocasión, iban unos jovencitos por el campo... ...uno de ellos traía un, un gran cuchillo, un machete y vio una serpiente y entonces le dice como toda inquietud de jovencito le dice a su primo que le acompañaba vamos a matar a esa serpiente y se va con el machete y la va persiguiendo y cuando le da el golpe justo antes de dárselo la serpiente voltea y le alcanza a morder este jovencito suelta el machete ya la, ya la había matado Justo antes de, de dar él con el machete, fue cuando le mordió. Suelta el machete y empieza a succionar la sangre que estaba en la herida y escupirla. Eso es ser proactivo. ¿Por qué? Porque muchos cuando reaccionamos, como reaccionamos cuando nos golpean, es tomar ese machete y darle a la víbora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sacar toda mi venganza ahí, porque me mordió. Pero mientras, el veneno está corriendo. Usted puede optar por dos cosas, cuando alguien le lastima, cuando alguien le, le decepciona, cuando la serpiente le muerde. Ser reactivo y de inmediato succionar el perdón y sacar el veneno. O tomar el machete, golpear de regreso, pero dejar que su cuerpo y su corazón se envenenen. Sea proactivo. Decida borrar todo rencor de su vida Decida perdonar Decida hacer lo que tiene que hacer A pesar de las circunstancias ¿Sí? Recuerde esto Lo importante no es ¿Qué es lo que sucedió? Lo importante es ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Ya no diga más ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, todo yo, me tenía que pasar a mí? Ya no diga más eso, sino diga, ¿cómo voy a responder? No se concentre en lo que sucede, concéntrese en su respuesta. El éxito va a estar con aquellos que responden de acuerdo a lo que creen y no a lo que sienten. Responda de acuerdo a lo que cree, no a lo que siente, porque nuestras emociones nos traicionan. Actúe con base en lo que cree y eso le va a ayudar a ser proactivo. Segunda idea desarrolle su potencial, desarrolle su potencial, usted ha escuchado que tenemos un potencial impresionante, cuando se habla de nuestra mente y dicen, no, que personas como Albert Einstein solo utilizaron un veintitantos por ciento de su capacidad, y uno dice, sí, qué bárbaro, la realidad es que no se puede saber qué porcentaje utilizaron, Es tan grande la capacidad del cerebro que todavía no sabemos cuál es el límite, cuál es el 100%. Si no conocemos cuál es el 100, ¿cómo podemos determinar qué porcentaje se utiliza? Generalmente, como se hace ese estudio, es por desgaste de neuronas, pero una neurona puede tener una capacidad diferente a la otra. Esto nos marca que nuestro potencial es impresionante. No son palabras que le estoy diciendo. Yo le garantizo que usted tiene más potencial del que ha desarrollado. No importa en qué nivel esté. Yo le garantizo que en nuestra vida jamás llegaremos al límite de nuestro potencial. Pero hay que obligarnos a desarrollarlo. Nos autoimponemos límites. Nos los ponemos. A veces somos libres con mente de esclavos. Y vivimos como esclavos teniendo la libertad. Platicaba hace unos minutos con una pareja excelente y, y comentábamos de cuando el pueblo hebreo en su historia es liberado de 400 años de yugo en Egipto y tenían que recorrer una distancia de donde eran esclavos a su tierra prometida que caminando les tomaba 40 días y se tardaron 40 años. ¿Por qué? qué? Porque la gente que salió de acá, ellos, sus hijos que ya habían nacido, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, habían sido esclavos. Y vivían en esclavitud. Y cuando tuvieron libertad, no supieron qué hacer con ella y vivían esclavos. Sin amo, pero esclavos aquí. Los hijos de ellos que nacieron en libertad, salieron y llegaron a la tierra que tenían prometida. ¿Sí se fijan? Tuvo que nacer una generación libre en la mente para poder llegar. Ellos ya eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. Como la anécdota que algunos conocen del elefante de circo. ¿Cierto? ¿Usted ve los elefantes en el circo? Bueno, cuando los circos podían llevar animales, porque ahora con los presupuestos... Ya no pueden, ¿verdad? Y usted ve al elefante en el circo atado a una pequeña cuerda y una estaca. Y usted dice, si ese elefante da unos pasos, arranca esa estaca. ¿Por qué no lo hace? Es sencillo. Porque cuando ese elefante era pequeño, le pusieron un grillete en su pata, atado una cadena y en el otro extremo un poste. Cuando el elefante daba pasos y llegaba al límite del radio de la cadena, sentía el estirón en su pata y se lastimaba. Y luego iba hacia adelante y volvía a sentir ese jalón. Y como le dolía, aprendió a caminar sin dar el último paso. Para que no le doliera. Pero cuando creció y se lo llevaron, no se van a llevar ni la cadena ni el poste muy impráctico. Entonces se llevan una cuerda y una pequeña estaca que el elefante puede arrancar cuando desee, pero nunca da el último paso, porque aprendió que no podía, que no debía o que dolía. Usted y yo somos libres, somos libres. Lo único que necesitamos es dar el siguiente paso Atrévase, desarrolle su potencial No hay límite, lo que nos limita es que hemos aprendido que no podemos ir más allá Escuchamos por años de nuestra vida, no vas a poder, es difícil, mira tu realidad Eso se llama freno mental Ve el siguiente paso y va a ver que tal vez duele Pero duele más quedarse toda la vida un paso atrás Atrévase a dar ese paso, desarrolle su potencial, y le voy a decir dos cosas prácticas que usted puede aplicar hoy mismo para desarrollar ese potencial. Primer situación, comprometase a más de lo que puede. comprométase a más de lo que puede. Si usted dice, esto es lo que yo puedo vender, comprométase a más. Porque cuando nos comprometemos a más, nos obligamos a dar el extra. Y lo hacemos Alguna vez le sucedió en la escuela que a principio del, del curso le dijeron, tienes que entregar este proyecto, esta tarea a fin de año. Y la última noche, ¿a alguien le sucedió eso? La última noche, con ojos de lechuza, rodeado de café, con los papás enojados en automático ya como zombies y lo hizo si trabajara con esa capacidad a diario Dios mío de mi vida qué locura porque cuando nos po exigimos sacamos fuerzas comprométase a más de lo que puede Si usted dice, yo vendo 10 pasteles porque en mi horno yo hago 10 pasteles diarios, vaya y diga, te voy a dar 13 mañana. Y a ver, no sé, se las va a ingeniar y lo va a hacer. Porque ya se comprometió. Le pedirá a su vecino, préstame tu horno, te voy a pagar tanto y saco más pasteles. Y empezamos a desarrollar creatividad. Comprometase a más de lo que puede. Y lo otro es, intente cosas y en áreas donde no ha intentado. A mí me encantaba correr. Me gusta correr. Y de joven me metía a carreras de fondo, de más de 10 kilómetros. Porque eran las que yo era bueno. En carreras cortas no podía mucho. Me rebasaban todos. Menos de 10 kilómetros, muy rápidas para mí. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos de joven, me metí a atletismo. Y para mi mala fortuna, aparentemente, no se permitía a jóvenes de mi edad en ese condado entrar en carreras de más de una milla. Yo nomás veía pasar amarillos, blancos, negros, morenitos, y yo al final. Al final, al final, al final, hasta que un día la entrenadora me dice, Rafael, no creo que te agrade llegar en último siempre. Le digo, ¿cómo supo? <risa> me dice, tú eres mexicano, ¿por qué no te metes en caminata? Yo me molesté. Dije, esta señora porque vio que en las Olimpiadas unos mexicanos ganaron, ahora todos los mexicanos podemos hacer caminata. Y usted es americana y come hamburguesa, entonces ustedes los americanos tienen cara de hamburguesa. Le digo, ¿de qué se trata? Pero yo tenía dos alternativas. O seguir llegando en último o intentar algo nuevo. Y dije, bueno, quizás si con el meneo, algo saco de aquí. Y sí, me saqué la risa de los de ahí. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Resulté mejor para caminata que para carreras de fondo. Siempre estaba en los primeros dos lugares. Porque yo era mejor para caminata, pero nunca lo había intentado. Hay cosas para las que usted tiene un potencial impresionante, pero no ha intentado lo nuevo. Y se queda con lo mejor y por conformarse con lo mejor, pierde lo excelente. El peor enemigo de lo excelente no es lo malo, es lo mejor. ¿Tiene lo mejor? Suéltelo y agárrese de lo excelente. Atrévase a intentar. Desarrolle su potencial. Tercer punto. ¿Recuerda cuál es el primero? Proactivos. Segundo. Desarrollar potencial. Por favor, créame esto. Tenemos mucho más potencial del que usamos. No son palabras, créamelo. Aplíquelo, ya no dude de usted Tercero, persevere Persevere, persevere, persevere Y cuando se canse, persevere Persevere La vida se gana no con con grandes triunfos Sino con victorias pequeñas pero constantes Persevere sosténgase luchando, sea proactivo usted puede ver una lucha entre el agua y la roca en el mar usted ve cómo llega el agua y golpea una roca y si uno combina o piensa y compara la fortaleza de la roca contra el agua uno pensaría va a ganar la piedra pero el agua termina lijando la roca No por su fortaleza, sino por su constancia. Golpea una vez, golpea dos, golpea cien, golpea 500. Despacio, pero constante. La perseverancia vence cualquier roca. La perseverancia derrota cualquier fortaleza que usted tenga que enfrentar. Parece que no avanza, pero está minando, está golpeando, está dañando, está penetrando. Sea una persona perseverante. Pida ayuda a sus mentores, a sus auspiciadores, acérquese, pero no una vez, no diez veces. A veces decimos, ¡ay, es que mira, qué pena, vengo nuevamente a pedirte ayuda! ¡No importa! ¡Persevere! ¡Persevere! ¡Persevere! ¡Ay, es que ya llevo quién sabe cuántos años! ¡Persevere! ¡Sosténgase! Pero es que en mi familia sucede esto y no ha cambiado. Persevere. Recuerde lo que veíamos ayer de los frutos. Persevere. Persevere. Sea una persona constante. Una persona de doble ánimo no triunfa. Un día bien, otro día mal. Una semana bien, otra semana mal. Recuerde, mal no es lo que me sucede. Es como respondo a lo que me sucede. ¿sí? No quiere decir que no tenemos el derecho de entristecernos, por supuesto que sí, pero no voy a dejar que la tristeza me frene, ¿sí? Persevere. Recuerdo ahorita el ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado acerca de Helen Keller y las cosas increíbles que ella logró, a los dos años de edad quedó ciega, sorda y por lo tanto muda, dos años de edad y conocemos que escribió gran cantidad de libros, fundó una universidad, se tituló de una universidad normal, no para gente especial, en una época en que la mujer ni siquiera estudiaba, pero detrás de ella estaba una mujer. Casi no se conoce de quién estaba detrás de ella, se conoce de ella. Había una mujer, una maestra, llamada Ann Sullivan. Ella estudió para enseñar. ¿Sabe cuántos alumnos tuvo en su vida? Uno, Helen Keller. Le dedicó su vida a una niña que cuando llegó la rechazaba y no quería estar con ella porque tenía un coraje con la vida. No podía ver, no podía oír, no podía hablar, no conocía ni siquiera el concepto agua. Pero hubo una mujer que no se cansó. Perseveró, perseveró, perseveró. Su primer alumna y no dejó de enseñarle hasta que ella murió. Pero la trascendencia de Helen Keller sigue pegando y produciendo frutos ahora. Por una mujer que dijo, no me importa cómo me trates, yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, yo te voy a enseñar. Sea una persona que persevere, persevere. ¿Tenemos derecho a cansarnos? Sí, pero no a rendirnos, persevere. Siguiente punto, utilice afirmaciones positivas, cuide su boca como hablábamos ayer, tenga cuidado con su boca, hable no lo que usted ve, hable lo que quiere ver. Ya no diga, yo no puedo, yo voy a poder, yo puedo. Si yo le dijera que un conferencista es hace negocios pero lo encontraron en un fraude, yo le digo, tal persona hizo un fraude y le doy el nombre de esa persona y usted después le conoce y se acuerda, ah, es el que Rafael dijo, que hizo un fraude y esta persona le dice, oye, ¿qué tal si hacemos un negocio? ¿Le gustaría a usted hacer negocio con él o con ella? Obviamente no, ¿por qué? Porque escuchó una afirmación que yo dije, ¿y qué tal si yo dije mentiras? Si yo dije una mentira, usted creyó una afirmación y actuó de acuerdo a lo que creyó, y creyó conforme a lo que oyó. ¿Qué oyó usted acerca de usted toda su vida? Eres un bueno para nada, haste para allá, mucho ayuda el que no estorba, deberías de ser como tu hermano, tú no vas a poder, eso no es para ti, entiéndelo, tú eres pobre. ¿Me estoy explicando? ...y a veces aprendemos eso... ...y son mentiras... ...son mentiras... ...pero actúo de acuerdo a lo que creo... ...y creo lo que escucho... ...hable lo que quiera ver... ...no lo que ve... ...mire mi esposa y yo hacemos esto con nuestras hijas... ...cuando hacemos oración con ellas... ...varias veces a la semana... ...antes de dormir... ...las tomamos en nuestros brazos... Y le decimos Señor, gracias por estos regalos que nos has dado, por estas joyas, por estas reinas, por estas niñas preciosas que son obedientes, que son estudiosas, que nos aman, que te aman a ti y a veces créame que no son ni obedientes ni estudiosas, ¿sí? Pero yo no estoy hablándoles lo que veo y no quiere decir que no me dé cuenta de la realidad, pero yo voy a hablar lo que quiero ver, no lo que veo. Incluso le voy a decir hasta dónde lo llevamos. Gracias, Señor, porque los esposos que ellas van a tener van a ser hombres que las protejan, que las amen, que las cuiden, que las respeten y que te amen a ti. Porque yo sé que cuando un hombre se acerque a ellas, ellas van a decir, ¿me respeta? No, no sirve. Porque nosotros creemos lo que escuchamos. Un hombre me dice, Rafael, eres un manipulador. Y le digo, tal vez, jamás he dicho, Señor, gracias porque me van a mantener de viejo. ¿Verdad? No lo vaya a decir. No aproveche. Pero yo le decía a esta persona, mira, nosotros los papás influimos en nuestros hijos hasta cuando no hablamos. Por eso mejor yo hablo, lo que sé que es de bendición para ellos. Y ya de adultos tomarán su decisión, pero yo no les voy a poner frenos, yo los voy a levantar, yo los voy a impulsar. Pero ¿sabe qué? Eso no sólo funciona con sus hijos, eso yo hablo para mí, no lo que veo en mí, sino lo que quiero ver, porque yo voy a ser producto de mi boca. Producto de mi boca. Por eso es muy importante lo que hablábamos ayer, de los libros, de los seminarios, de, de las audiosintas, ¿qué es lo que usted está oyendo? Eso es lo que va a creer. ¿Me explico? Por eso es importante, hace años, hace 12 catorce años, tuve la bendición de que mi vida cambiara y diera un giro y saliera de la oscuridad para entrar a la luz. Y, y, y yo dije, ya no vuelvo a donde estaba, ya no regreso a la vida que tenía. Y empecé, dije, como le platicaba ayer, tengo que reprogramar mi vida. Y personas muy queridas de mi vida me dicen, mi padre en específico, Rafael me dice, te han lavado tu cerebro. Y le dije sí y salió pura basura prefiero el nuevo y necesito que me lo sigan lavando que me lo sigan lavando ahora yo le voy a decir yo no necesitaba nada más un lavado de cerebro necesitaba un lavado de cerebro un lavado de corazón un lavado de pasado y usted y yo lo vamos a hacer a través de lo que leemos de lo que vemos con quien nos juntamos y ¿Y qué hablamos? ¿Qué hablamos? Hable lo que quiera ver ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe Moverse no por lo que ve Sino por lo que espera Moverse no por lo que ve Sino por lo que espera No se mueva por las circunstancias que ve Muévase por lo que está detrás que no se ve Una persona que se limita a moverse por lo que tiene y por lo que ve es una persona sin fe. Fe es permanecer moviéndose viendo al invisible. Manténgase ahí, declare lo que usted quiere tener, reprográmese, invierta en usted. Ayer les hacía varias preguntas, hoy le voy a hacer. ¿Cuántos consideran importante leer material de provecho o escucharlo o verlo en video? ¿Cuántos lo están haciendo semanalmente? ¿Verdad? Hay que hacerlo Hágalo, hágalo Siguiente punto Y último Actúe Ya Ya Ya No espere más Para dar el último paso Ya, inmediatamente Yo soy una persona convencida de que yo no tengo pasado, tal vez tenga futuro, pero yo vivo mi presente. Yo decido hoy, yo disfruto hoy, yo me levanto hoy, porque yo no tengo más tiempo que hoy. Y vivo en un hoy permanente, que avanza conmigo. Hace aproximadamente seis años, una noche me sentí muy mal, físicamente. empecé a sentir un dolor, en la madrugada me desperté, y yo pensaba, me duermo y cuando despierte estaré bien pero cada vez la cosa empezó a empeorar, en aumento, en aumento. Y, y, y lo que yo tenía en ese momento era un infarto. Y hubo un momento de lucidez en mi vida, aunque no crea, he tenido varios. Y en ese momento de lucidez, mi lucidez fue tomar conciencia que yo también me voy a morir. Y en ese momento sentí que ahí mismo terminaba. Y entonces lo que hice, estaba mi mujer dormida a un lado, dije, ¿para qué la despierto? Primero me pongo a cuentas con Dios, y si sigo vivo, la despierto que me lleve al hospital. Pero primero lo primero. Y le dije, señor, ahí están mis hijas, en aquel entonces tenían tres y cinco años. Voy a hacer una fotografía, voy a hacer un recuerdo. Pero ni las primeras huérfanas, ni la primer mujer viuda. Estoy tranquilo las disfruté, son tu responsabilidad, no mía. Tú las amas más que yo. ¿Sí? Yo no me voy porque quiera. Y, y se lo digo, sinceramente, espero me crea. Me quedé tranquilo en esa área. Dije, son tu responsabilidad, no mía. No me voy porque yo quiera. Pero cuando llegué a mí, perdón, perdón, perdón, perdóname Señor, y le voy a decir cuál era mi pecado más grande, los demás no se los platico. <risa> en ese entonces yo era director de una empresa, tenía seis años dirigiéndola, y esto que hago con ustedes, como platicar, ir a otros lugares, hablar con matrimonios, hablar con jóvenes, hablar con gente emprendedora como ustedes, lo hacía ya, tenía años haciéndolo, pero lo hacía de hobby, de tiempo libre, Mis amigos me pedían, ven a esta empresa y así Pero era mi anhelo, mi pasión Pero nada más la empresa salga de deudas Nada más los niños salgan de tal edad Siempre postergando Y ese día, esa noche Ese regalo de Dios para mí Yo no creo que Dios me envió eso Yo no creo que Dios envíe enfermedad Pero sí creo que Dios la utiliza Lo aprovecha Y ese día Dios lo aprovechó. Y lo que yo sentí fue, se acabó. Lo que no hiciste, jamás lo harás. A quien no le dijiste te amo, jamás se lo dirás. A quien no, abraza a quien no abrazaste, jamás lo abrazarás. Y a lo que no te dedicaste, jamás lo harás. Y yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque mi pecado mayor es no haber hecho lo que deseaba. Sí, gracias a Dios. Y yo le reto a esto, le dije adiós yo al siguiente día, bueno, perdón, no ahí mismo, le dije, Señor, si tú me permites quedarme otro tiempo aquí, dicen que es precioso ir contigo, pero no creas, aquí también me gusta. <risa> y, y le digo, de todas maneras tú y yo nos vamos a encontrar un día, ¿qué no?, déjame otro rato aquí y le dije si me lo permites te prometo que voy a hacer lo que he querido se fija qué increíble, qué increíble, qué increíble, yo decía cómo es posible que no he hecho lo que anhelo Dios me permitió vivir a pesar de que los médicos le dijeron a mi esposa llámele a su familia que este hombre no pasa de dos, tres horas me intervinieron, hicieron mil cosas, el hombre hizo su parte, Dios la suya Regresé al trabajo y les dije, señores, me retiro. ¿Y a qué te vas a dedicar? A esto. Pero no vas a poder vivir de eso. ¿Quién te va a mantener? Mire, ya no quiero oír otra vez eso en mi vida. Bastantes temores he tenido yo solo para que usted venga y le eche otros. Adiós. Adiós. ¿Sí? Adiós. Y le voy a decir algo. No solo, porque yo no era un hombre infeliz, no, pero sí insatisfecho. No tengo nada que reclamar de mi vida anterior. Dios ha sido conmigo bueno desde que nací. No tengo nada que reclamar, pero sí le puedo decir, de ese día acá estoy satisfecho. Puede venir por mí cuando guste, porque estoy satisfecho. Haga usted lo que anhele, no espere un día más. Se lo ruego, no espere, no espere, no hay tiempo Y si lo hubiera, si usted se dedica a lo que desea, lo va a disfrutar Dios le hizo, ¿sabe cuál es? El giro de la cámara, las cosas básicas, la más sencilla Dios nos hizo con una sola razón Ser felices y hacer felices a los que nos rodean Haga feliz a los suyos, sea feliz usted Y quiero concluir Quiero concluir, me quiero atrever a hacer algo más allá todavía. Decíamos, empiece ya, antes de terminar le quiero decir que, perdóneme que insista, pero soy convencido de eso, por favor, inviertan usted, reprograme aquí. Todos aquellos, algunas personas se acercaron y me voy a atrever a hacerlo en público, todos aquellos que dicen, Rafael, tu dirección de correo para esto y lo otro, que quiero preguntar, quiero decirte, ¿sí? Estoy a sus órdenes, no más que son muchos, tengan paciencia, ¿sí? Si usted entra a la página de elexito.com, adentro está el correo, personalmente le respondo. Se lo garantizo, ¿sí? Adelante con eso. Y a quien desee, ahorita voy a ir en el receso allá, pero quiero terminar con lo siguiente. Todas las personas que vienen acompañados de su pareja, le voy a pedir que se pongan de pie y que se tomen de la mano. Vamos a hacerlo rápidamente que se me va el tiempo. Concéntrese, el que no viene con su pareja... El que ya tiene pareja y no viene con su pareja No se mueva por lo que ve Muévase por lo que no ve ¿Sí? Vamos a aplicarlo ya Aplicarlo ya ¿Sí? Y, va, y vamos a hacer lo siguiente Haga usted declaraciones positivas a su pareja Dígale, te amo, gracias, perdóname, te necesito Eres un regalo de Dios Hágalo Hágalo, y si usted no está con su pareja Dígale a Dios Señor, gracias por mi cónyuge Gracias por mi pareja el... Hágalo, hágalo, no se detenga Hágalo Hágalo vale. Usted tiene en sus brazos El regalo más grande que Dios le ha hallado Su mayor fortaleza para triunfar sí. Su apoyo para seguir adelante sí. Así sí. que eh. Aprovechenlo, aprovéchense Decía Salomón Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Porque si uno cae, el otro le levanta, pero hay del solo que cuando cae, no hay segundo que le levante. Y si uno durmiera solo, ¿quién le calentará? Pero dos se calentarán mutuamente, y cordón de tres dobleces. No se rompe fácil. ¿Por qué habla Salomón? Dos, dos, dos. Dos tienen mejor ingreso, dos pueden levantarse cuando cae. Algunos le hacemos al revés, cae la pareja y le decimos, te lo dije, qué bueno, para que aprendas. <risa> no, dice Salomón, cuando uno cae, el otro le levanta, pero me impacta como sierra y dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácil, hombre, mujer y Dios. Cordón de tres dobleces no se rompe fácil, Dios le bendiga, muchas gracias, gracias Colombia.